Bueno, ¿qué le parece si hablamos de Madame de Châtel, un amante de Napoleón... ...que a mí eh, me parece muy decente, ya van a ver ustedes? Bueno. Así que, ubiquémonos en Francia una vez más, querido uh -huh. Pollo... Uh -huh. ...en el año 1805, Napoleón ya llevaba un tiempo como emperador... ...ya se había casado con Josefina y tenía algunas preocupaciones... Quería apropiarse de la corona de Italia, quería poner los pies en la costa inglesa, quería acariciar el voluptuoso cuerpo de Stephanie de Barnet, que era sobrina de su mujer. Eran tres problemas muy difíciles. <risa> Un día estaba tratando de resolver el que más le preocupaba, a saber, poner los pies sobre el voluptuoso cuerpo de Stephanie. <risa> y la estaba corriendo por uno de los pasillos del Palacio de las Tullerías, que era donde ambos vivían, palacio que no existe ahora, porque se incendió. Eh, y justo en medio de la corrida lo enganchó Josefina, la mujer. Josefina le gritó y le dijo que se sosegara, porque en aquellos días todo el imperio tenía los ojos sobre su persona, y a Napoleón no le gustaba que se juzgara su conducta, entonces se enojó, se enojó como hacen algunos cuando son sorprendidos. Sí se enojó, rompió un vaso, desgarró unas cortinas y se fue a su habitación golpeando la puerta. Sin embargo, el consejo de Josefina lo hizo reflexionar y durante algún tiempo se contuvo y no corrió a muchachas por los pasillos. No obstante, el hombre tenía necesidad de mantener ocupada su virilidad y entonces visitaba algunas damas que le facilitaba su ayudante constante, el mayordomo. Eh, las atendía en una casita de la avenida de Bebe. A medí, eh, a, este, cuando se hacía tarde, y todo París dormía, Napoleón se ponía un bombín, una levita, y salía en secreto de las tuyerías. Siempre dejaba una luz encendida en su despacho para que todos pensaran que se había quedado laburando. Pero una noche de febrero, había mucha nieve. Napoleón patinó y se cayó justo frente al puesto de guardia y todo el mundo se enteró de que salía en secreto. Se armó un escándalo y entonces decidió no salir más y hacer que las damas se presentaran en el palacio. Entonces lo mandaba a Constan a que las convocara en un salón y allí las hacía alinear como soldados y se paseaba con la mirada burlona, silbando, pasando revista y deteniéndose ante cada mujer para hacer comentarios acompañados generalmente por gestos vulgares, de lo peor. Es lo... <risa> pero las muchachas aceptaban gustosas estas invitaciones y en realidad esperaban ser elegidas por el emperador porque esto les traía beneficio de toda índole. Un día Napoleón eligió a una eligió a una de esas muchachas, llamada llamaba Marie de Châtel, tenía 19 años. Leo las crónicas acerca de su belleza. Un día Napoleón eligió a una de esas muchachas. Era muy bella, poseía un atractivo irresistible en la mirada. Grandes ojos, azul oscuro. Esos ojos tomaban las impresiones que deseaba darles, excepto la de la franqueza, a causa de que los hábitos de su carácter la impulsaban al disimulo. Tenía dientes preciosos, lo que era raro. Nariz aguileña, lo que era irrelevante. Los cronistas de aquella época son totalmente ineficaces a la hora de describir una mujer. Bueno, en todo caso... El encuentro de aquella noche entre el emperador y su nueva compañera fue muy grato y empezaron a verse cada vez más seguido. Napoleón no sabía cuáles eran las intenciones de la Dichotel. Josefina se enteró o empezó a sospechar de esta amante más o menos oficial. Dispuso algunos espías para sorprender a su marido. El emperador había instalado a Marie en uno de los departamentos de las astuyería y cuando supo que José Pina lo estaba vigilando, le dijo a Marie que no se paseara por los pasillos en horas insólitas. Y en vez de hacer que Marie lo visitara en sus aposentos, iba él mismo a encontrarla allí donde ella dormía. Iba descalzo y en camisón, y se quedaba hasta altas horas de la noche. Pero una vez amaneció, y Napoleón no había regresado a sus aposentos. Entonces, temiendo un escándalo constante, el mayordomo Salió corriendo para avisarle qué hora era. Entonces Napoleón salió vivamente agitado, eh, con el calzón de noche en la mano. <risa> a pesar de todas las precauciones, Josefina seguía sospechando. Una noche hubo un bailongo en el palacio, y Napoleón deseaba tranquilizar a Josefina, y entonces se mostró lleno de gentileza. Tan gentil, se mostró que la emperatriz alarmó. En una ocasión tomó el plato de un sirviente para entregárselo. Bueno, al rato, el emperador creyendo a veces reconciliado ya con Josefina, se fue hasta la mesa de la Dichatel, que estaba junto a Madame Ginot, de quien hemos hablado aquí, que era la, la mujer de Ginot, uno la de los de mariscales de, de Napoléon. Eh, le ofreció algunas aceitunas y le comunicó su deseo de verla para demostrarle su afecto. Me refiero a Madame Dichatel, que estaba al lado de Madame Ginot, que estaba ahí, voy al día siguiente, Josefina invitó a Madame Junot... ...y le pidió que le dijera todo lo que había oído... ...entre Napoleón y la favorita... ...pero en ese momento entró Napoleón... Sí. ...Madame Junot se fue corriendo... ...Josefina tiró la servilleta al suelo... ...en medio del llanto se declaró la mujer más desgraciada de la tierra... ...qué desgraciada soy, dijo... ...y Napoleón le dijo algo que la sorprendió... ...le dijo... ...debéis someteros a todas mis fantasías y encontrar simple y normal que me conceda estas distracciones. Tengo el derecho a responder con un eterno yo a todas vuestras quejas. Soy diferente a los demás y no acepto las condiciones de nadie. Y después tiró algunos platos al suelo, rompió un botellón, desgarró el mantel y se fue con paso de murga. ¡Ja, <risa> Después no me lo da Alejandro ese pedacito de lo que dijo Napoleón, porque me gustaría arrepentirlo en alguna sí, circunstancia de mi vida. Sí, para que lo, lo lea en alguna circunstancia. Se lo agradezco. Sin embargo, Josefina todavía no estaba cierta del asunto que tenía su marido con la muchacha y se puso a pensar en la forma de sorprender a Napoleón con las manos en la masa. Por decirlo así. Y la verdad es que Napoleón estaba tan completamente entregado a los caprichos de Marie que no atendía a nadie. Se le juntaban enormes pilas de mensajes de los generales que querían saber cuándo marchar a Italia. El emperador ni los leía. Y cuando tenía que dar alguna orden, le pedía a María que redactara los informes. María escondía los mensajes que llegaban y a veces contestaba a los generales pidiéndole paciencia. Eh, supuestamente eran pedidos que venían del emperador, pero los redactaba a ella. Un día, la corte se trasladó a Saint-Claude. Las habitaciones del emperador en aquel lugar las había decorado él mismo con mucho esmero y le encantaba pasar tiempo en aquel sitio. Una noche el emperador invitó a Madame Dichatel a jugar una partida de naipes y dicen que Josefina salió de sus aposentos para ir a los de Napoleón y al rato apareció pálida y temblorosa en uno de los salones y ella misma relató lo sucedido escuché sus voces y llamé entonces a la puerta comprenderéis el susto que les causé tardaron mucho en abrirme y cuando lo hicieron su aspecto era de total desorden mm. parece que ya el murió al rato cayó el emperador dijo que tenés que venir a abrirme ah, la puerta no, eh, justo le contra flor arresto le grité después de, de de aquel merenga, al rato, al ratito nomás, Marie de Châtel pidió sus caballos y salió para París. Después de aquel escándalo, la vida en el Palacio de las Tullerías ¿no? fue infernal. Se formaron dos bandos, unos que apoyaban a la emperatriz y otros que estaban del lado de Napoleón. Toda la gente vivía una atmósfera de intriga, de chismes, y mientras tanto el emperador descuidaba sus planes para atacar a Inglaterra. Y retrasaba incluso el ingreso de las tropas francesas a territorio español, cosa que no sucedió hasta 1808. Nunca se había visto a Napoleón tan entusiasmado con una mina. ¿no? Hacía toda clase de trabagancia, se comportaba como un colegial. Una noche estaban paseando juntos y oyeron los pasos de un caminante. Asustado por la idea de ser encontrado con su amante, Napoleón saltó un muro, lo escaló y saltó del otro lado un jardín desde tal altura... ...que tuvieron que llamar a los médicos de la corte para reanimarlo... ...porque se desmayó de esa que, <risa> que se... Pero al tiempo Napoleón creyó notar ambición en Madame Duchatel. De golpe se dio cuenta de que lo irritaba terriblemente... ...que le hiciera sugerencias. Y entonces él le decía la mina cosas tales como esta Mi verdadero amante es el poder... He tenido bastantes dificultades para obtenerlo, como para dejármelo quitar e incluso soportar que lo intenten. Y después se rascaba contra una puerta. <risa> Sin embargo, Marí no pedía nada para sí. O era desinteresada o era hábil hasta el macabelismo. A veces realizaba incluso eh, el prodigio de rechazar regalos valiosos. Un día Napoleón le mandó un retrato enmarcado con diamantes y ella se guardó el cuadro y le devolvió el marco. Estos signos de desinterés sorprendían al emperador, que no sabía si creerlos auténticos. Al principio quiso nombrarla dama de palacio. Después escuchó algunas de sus sugerencias. Gracias a ella, Milá, que había sido su promotor, fue promovido a la categoría de príncipe, gran almirante, y llegó incluso, como sabe usted, a ser rey de Nápoles. Bueno, y fue estuvo mira eh, con Napoleón en, en Waterloo, ¿no? pero un día Napoleón comprendió que la chiquita quería otra cosa, no quería ni regalos ni diamantes, quería reinar junto a él, oh, no. eso quería, y entonces Napoleón decidió terminar la relación, buscó a Josefina, le confesó que había estado muy enamorado, pero que se le había pasado, le confió que madame de Chateaul había hecho una montaña de revelaciones bastante malignas que faltaban a todas las leyes de la más simple naturaleza. Parece que batía por ahí todos los pormenores de sus noches galantes con el emperador, como por otra parte asentó a la mujer. Claro. Y cosa curiosa, eh, Napoleón encargó a su mujer que se librara de, de madame de Chateaul. Entonces Josefina la mandó a llamar y le dijo: "Tómesela. El emperador recibirá a mal toda clase de ternura que usted se crea autorizada a dirigirle. Marie guardó sus cosas y dejó el palacio para siempre. Era 1809 y algunos dicen que en 1815, cuando el emperador fue vencido en Waterloo y se alejaba eh, para siempre, Marie de Châtel fue una de las pocas muchachas que se acercaban al destronado para demostrarle su amor y su cariño. Así suele pasar. Ella nunca se casó, murió sola en París a los 77. Y me parece bien dedicar esta charlita a esta muchacha que parecía no tener ambiciones, pero la verdad es que la tenía grandes Suele suceder con muchos de nosotros, acaso con los mejores. Le dijo Ortega y Gasset a don Miguel de Unamuno. Parece que le habían ofrecido no sé qué puesto, qué distinción, y Ortega, el re... joven Ortega, había rechazado esa distinción. Y un amuno le preguntó, ¿no tiene usted ambiciones? Eh, claro que sí, pero sucede que las tengo muy grandes. Claro. Y, y no le alcanzaba con aquello que, que le habían ofrecido. Claro. Extraordinario. Eh, muchas veces los rechazos son tomados como una falta de ambición, y, y son lo contrario, ¿no? Y también podemos dedicarlo a esta Napoleón, que correteaba muchachas en camisón. Y a su sobrina, Estefanía, que después de todo... Eh, no se sabe si... ¿La atrapó o no la se No se sabe. Hay ya. una discusión histórica. Eh, algunos dicen que sí, otros que no. Vaya saber, ¿no? Y, y permita, Alejandro, que me diera quizás también al, al secretario de Napoleón, que a tenía Constant, el, el Constant, laburo más difícil Constant, de todo. Qué fidelidad, ¿no? qué fidelidad. Que que muchacho, no? Pero que además que escribió un libro fantástico. Uh -huh. Él uh -huh. mismo escribió un libro sobre este, todos estos episodios de Napoleón. Un libro divertidísimo, uh -huh. concretado pero qué bueno, tener un mayordomo, oh. que te vaya a buscar minas te las termina o sea, y le conseguí estas tres, a ver a ver qué le parece, <risa> le armé el desfile qué lindo, claro. quién sabe si es lindo ¿no? lindo para, para Napoleón, pero para él es? pobre, porque lo no, imagino en estado de, alumno, alumno, de que uno le traiga las sí. minas no. No. los 10 primeros, 15 primeros años, después ya si sí, después uno se empieza a fastidiar no. Y después, yo diría de 60 a 71 Empieza a partidarse un poco Dice, las minas me las consigo yo ya está. Dicen los soberbios dicen, No, las minas me las consigo yo y emperador... No me presentes Te voy a presentar una mina no, no, no se pasa Tomatela no, Lo que pasa es que Tómatela. Costán aprovechado el, el, el sobrante Claro ¿qué, bueno, hace? ¿Qué hace un tipo que trae 6 minas para el emperador? Elige eh, eh, las tres que dejó. Claro. claro. que hace el asador también? Digamos, claro. Aparte, ¿cuántos hemos ido al rebote? Claro, Tantos años, ¿no? De los amigos. De los amigos lindos que uno ha tenido. ¿no? Sí. los amigos lindos. Sí. Eh, yo salgo siempre con pollo macta. Está muy bien, con es esos ojos. Lindo. Con sí, esos tengo, ojos. Mi, mi amigo lindo es el pollo macta. Exactamente. Claro. Claro. Tengo un buen tengo, verso. Eh, soy... Tengo amigos lindos sí. y amigos onzos también. Claro. Que son los que más minas garantizan. Igual trate de no nombrarlo los sonso porque si eres el lindo, no, no, creo que lo único que me sonso. queda, sabe, me... yo soy el amigo <risa> así. Yo soy el amigo sonso de él ah, y él es mi amigo lindo. <risa> <risa> Alguien me dijo alguna vez que cuando salían un, una linda y una fea, ambas hacían eh, ganancia, como suele ocurrir con ese fenómeno eh, este que aparece en la naturaleza, algunos parásitos, mm. eh, que, que, sí. que ayudan algunos animales, eh, sí. eh, este, que le proporcionan comida, estoy pensando en ese pajarito que está sí, sobre arriba, el rinoceronte, que le limpia sí, sí. los dientes y ya cambió. O la rémora de, de tiburón. Del sostén. Sí. Claro. O la rémora, exactamente. Eh, y algo sucede, eh, algo parecido sucede con amigas, con dúos de amigas, una linda y una fea. Uh -huh. La fea eh, alcanza a ligar gracias a la linda. Que es el... Sí. El más feo lo liga la fea, pero algo liga. Sí. Algo... Conformo, claro. Y la linda resalta su belleza. Resalta. Sale claro. con la fea y la linda aparece como un milagro. Claro. <risa> capa que no es tan linda, y ¿no? Y la fea liga. Sí. Sí. Sí, a uno que a lo mejor solo no se le hubiera acercado. Pero... Sí. Más que también los amigos solían salir en junta y había una cuestión de solidaridad para con el amigo que iba atrás, la linda, Seguro, que le decía, haceme claro el sí. aguante con Acé la fea. Haceme el aguante con la fulera. Sí. Dale. <risa> <risa> <risa> bueno, pero siempre la fulera era más segura, ¿no? No sentido, crea, ¿no? no crea eso. No, eso es un error. Es una mentira. Es esa. un error que este ¿qué, qué, qué? Usted porque es lindo dice claro, eso. Claro, usted porque es lindo. Pero es un error, cree que la linda es más difícil. No. No. Ahora de todos modos ¿claro a usted le duele mucho que eh que una fea sea difícil. Usted mm. le produce una... Sí, y da bronca. Una bronca, pero no, pero sí. Una no. bronca, no, no, dice, no, no, eso, eh, no, eso, tanta para suerte, si una, una para mí. mí sí, la grito, la dificultad estriba en una decisión propia. Uno no toma decisiones eh, mirándose al espejo. Claro. Uno toma decisiones soberanas. A mí me gustan las minas que me gustan. Si yo me mirara al espejo antes de que me gustaran las minas, me gustarían feas. ¡Ja, <risa> Y sin embargo, Siri, yo siempre me enamoro de la más linda del corso. Dice, no de la segunda ni de la tercera, de la más linda de todas. Tiene esa si no, no me enamoraría. Y por supuesto. Eh, más que le puedo decir a aquellas personas que han estado enamoradas de mí, sino que eran las más, la más linda de más linda del corso, ¿no? eh, Pero he notado que a veces es tan dificultoso seducir a la más linda del corso como a la número 117 si sí. sí. y uno va a la 117 pensando que está más fácil mal. está mal, está, no, mal está mal no ejerza la resignación sexual muy bien <risa> <risa> lo peor que puede ser un valor, hombre valor claro, es este, esa cosa de resignación cósmica de decir, bueno, muy bien voy a lo que me toca a lo seguro a lo, a lo, seguro, seguro. A lo, seguro, a lo que merezco como si fuera una cuestión de merecimiento claro. Por mi cara, mi edad, <risa> mi qué sé yo, mi automóvil eh, claro, rotoso. Por la ve. Eh, claro, eh, merezco esto. ¡No! no Vaya lo que le gusta. Sí. Después hablemos. Matar o morir, ya claro. eso se lo va a decir la mena. Sí, es verdad. Así que... Pero ¿qué sabe si los gustos de la mena están signados por su belleza? La respuesta es que sí. <risa> ¿Qué Porque imagínense, si... O si sea, usted la sigue en tres tipos por cuadra eh no se va a quedar con el primero que aparece sí, no. ya ya, ya no. la experiencia dirá algo mejor que esto tiene que haber sí eso no, no sé, es bueno, nosotros o sea, que... olvídese de lo que le dije <risa> le pasa es que también era difícil el principio digamos yo te, íbamos a bailar mandábamos adelante al más lindo... ...porque en esa época que todavía se sacaba a bailar... Ajá. ...él sacaba a bailar y era tan lindo... ...que salían cinco... ...y, y de las sombras la... salíamos los los cuatro... Sí. ...los cuatro de las sombras... ...y ahí chapábamos... Como, ...como el que hace dedo en la ruta... ...el que, que hace dedo y claro, manda la mina linda... ...el tipo para y aparece... ...la, el, la familia de los, los Capanelli... ...y se le suben <ríe> al lado <ríe> al tipo... Está bien, usted, ¿Usted cabeceaba? ¿no? Sí, yo tuve pegar? época de, cab de cabecear, tuve época de bailar americano Que Ajá. era un estilo que se bailaba muy poco Debió ser un espectáculo digno de servir Sí, no tenga, duda, no tenga duda Pero bueno, yo tenía esta técnica que usábamos con, con, con el bonito digamos también. ¿Le decían el bonito? No, no, no, porque no queríamos Pero también tenía esta condición Que era lindo y aburrido, como suele ser los lindo ¿no? Como que no, lo... lo digo por usted, pollo. Pues, no, no, no, está bien, está bien, está bien. Como dicen los feos que son los lindos. Sí, por supuesto. Como la envidia les hace suponer a los feos. Como si ¿sí? imaginará de claro, que... Es de como, como dicen que mujeres lindas y dicen, ay, qué sonsa que debe ser. Claro. Está loco vos, hay que ser muy viva <risa> para ser linda en este mundo. Pero bueno, yo estoy parado del lado de lo feo así que tengo el discurso de lo feo así y que sí, no tengo otro. Sí, y claro. eran bobos los lindos, entonces uno esperaba que se aburra rápido. Claro, y, y se llama como dos horas y todavía no se aburrió. Claro. Se ve que está despierto esta noche, muchachos. Es, es, sí. Pero la bueno. es estrategia veo que ahora no pasa más, porque ahora bailan las chicas con las chicas y ya Me gusta más ahora, todo me gusta más ¿En siempre. serio? Todo. <risa> todo. lo que ocurre me gusta más ahora y en ese aspecto muchísimo más. Pero mire que no se saca más a bailar, no, no nada, importa, no quiero sacar a bailar, yo no puedo. <risa> y a poner ahí. Y sí A un costado ¿Cómo sacaba bailar usted? No sacaba No sacaba Ah, no sacaba Yo me eh, hacía lo mismo que no Me ponía por ahí Esperaba Usted esperaba? esperaba esperaba El último momento Alguno me va a llevar por delante sí. Más tarde o más temprano lo que tiene que pasar va a pasar ¿no? sí, yo de postulante nunca fui bueno claro. no, cada vez que me postulo me rechazan mira lo que me pasó en Rosario bueno, hemos ido a la discoteca ¿y encontró para... algo? No, no encontré nada en realidad está vacía no nada finalmente me convenció me convenció el tipo ¿Sí? de que el tango berretín sí. estaba hecho para este caso que el berretín no era otro que el berretín de Marie de Chattel de reinar junto a Napoleón. La corona. Le dije, no, pero se nos viene. Le yo, no, siempre dudaba. Claro. Me dice, créame, me dijo el, el discotecario, mientras cerraba todas las puertas, pues ya se iba. <risa> este es el disco. Créame, este es el disco que te buscaba, berretín. <risa> ¿Y Berretín de quién? De Marie y Châtel, dijo el tipo. Se calzó un sombrero y se fue. hongo que tenía y se fue. Con bueno, el sobre todo. Porque es un muchacho que nunca sabe en qué estación estamos. Porque viven encerrados. Viven encerrados con aire acondicionado. Claro. Ah, eso es lo que pasa es en las un nicotecas. un eterno verano. Para ah, él. sí, sí. Un eterno verano o un eterno invierno. Sí, exacto. Se no se sabe. Bueno, vamos a escuchar entonces Berretín... En la versión del guitarrista oficial o de uno de los guitarristas oficiales de este programa, que es Juanjo Domínguez. Grande. El berretín eh, de, Mary, de Marie Di Châtel es el tango berretín. adelante Luchado en la venganza será terrible, Berretín, interpretado por Juanjo Domínguez.